este compromiso que tenemos todos para continuar la lucha es desandar el sistema capitalista. ¡Oh, qué gran obra tenemos que hacer! Nosotros repudiando esta, este exterminio que hubo con el terrorismo de Estado hace más de 529 años que venimos padeciendo desde la colonización, invasión, usurpación y exterminio. Eso lo sostenemos nosotros por generaciones, porque no solo somos sobrevivientes del último terrorismo de Estado. Nosotros nos sacamos el sombrero de los sobrevivientes de cada una de las comunidades, de las comunidades mapuches como las andinas, de las comunidades selváticas como la de los cerros, Se, nacimos acá, tenemos ahí las raíces.